Ya estamos de nuevo aquí, dos nuevas horas nos esperan en esta segunda cita del programa y nuestra intención esta noche será viajar por una senda que nos lleva hasta ese camino de las estrellas que algunos llaman el Camino de Santiago. Atentos, esta noche hay novedades. Y es para todos nosotros un placer estar aquí juntos compartiendo este tiempo de radio único. Esto es Radio Nacional, son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, Y comenzamos en directo desde el Estudio Flamante, Estudio Nuevo, el 201 de la Casa de la Radio, vuestra casa. Dos horas tenemos eh, y las tenemos para llenarlas de misterios y de respuestas y si estás ahí es un placer que compartas con nosotros este tiempo. Ojalá disfrutes de esas dos horas de radio diferentes. llegan impulsos de muchos lugares del mundo estamos viendo en nuestra página web desde multitud de lugares nos estáis sintonizando lugares tan raros como Plano, Texas Neuquén, en Argentina, en Egipto nos están escuchando también en otro montón de lugares los saludos para todos, los que estáis sintonizados en directo ahora a través de Radio Nacional y los que nos escucháis a través del podcast ya sabéis que la forma es entrando en la página de RTVE, vais a Radio Nacional buscáis el podcast de Radio Nacional y ahí nos buscáis el más descargado de la radio de esta casa, es un placer que nos escuchéis Esta noche tenemos cinco premios para soltar entre todos aquellos que queráis colaborar con nosotros. Las formas de participar, ya sabéis, hay un teléfono gratuito, 900-137-137. Si queréis hacer una pregunta, a través del email, espacio en espacioenblancoarrobartv.es, a través del muro de Facebook, cada día con más gente, y a través de la página de Radio Nacional de España. Nos buscáis y por ahí estamos. Saludos a un buen número de amigos que han venido a vernos. Todos estudian chino y igual ahora hasta en chino aquí con nosotros. Y a Brahim Soliman, que ha venido desde Egipto a saludarnos. Buenas noches, Ibrahim Buenas noches. Luego te va a tocar hablar un poco con nosotros. Acércate el micrófono, porque ya estás liándonos para hacer programas en otros sitios. Qué increíble fue la historia de las pirámides, ¿verdad? Sí, hombre, ha sido una, una experiencia inolvidable. Eh, te van a cambiar luego el micrófono Atentos porque seguramente empezaremos a aprender nuevas historias Queremos estar en México, vamos a estar en la India Y a lo mejor hacemos dos programas especiales ¿Desde dónde? A ver si se te escucha ¿Sí, lo, de, ¿Lo decimos o, o lo dejamos de sorpresa? Podemos avanzar uno por lo menos Bueno, pues desde, desde la Tierra Santa Desde Israel. Desde Israel seguramente haremos... Seguramente. Estamos buscando el lugar, posiblemente hagamos un nuevo programa especial. Y nos queda muchos, a lo mejor Petra, seguramente desde México, en Perú. Allí donde hay misterios, ahí va a estar Radio Nacional, ahí estará el espacio en blanco para contaros. Y espero que no suframos tanto como las pirámides. a ver Y a ver si los operamos, porque lo de las pirámides ha sido... Se ha puesto hizo muy alto Ha dice. sido lo, lo más grande. Eso dicen algunos. Gracias, Ibrahim. Eh, gracias a él. Fue nuestro embajador en, en Egipto. Sufrió todo lo indecible, ha venido a vernos ahora y queremos volver darle las gracias públicamente. Hombre, y ha sido un honor hacer un programa como el Espacio en Blanco desde mi tierra. Eh, para nosotros también es un honor cómo es, gracias 2 eh, y 10, 1 y 10 en las Islas Canarias tenemos mucho que contaros esta noche eh, los saludos de Mar que esta noche controla nuestro mágico sonido repetimos el teléfono 900 137, 137 y siguen entrando impulsos desde diferentes partes del mundo, increíble esto Brooklyn, Nueva York acaba de entrar Caracas, Distrito Federal, Monterrey Nuevo León, increíble cantidad de sitios gracias a todos por escucharnos nos vamos con esa primera introducción Este año es Año Jacobeo, un tiempo especial para alcanzar el jubileo. Desde el descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago en Compostela, en el siglo IX, el camino de Santiago se convirtió en la más importante ruta de peregrinación de la Europa medieval. El paso de los innumerables peregrinos que, movidos por su fe se dirigían a Compostela desde todos los países europeos sirvió como punto de partida de todo un desarrollo artístico, social y económico que dejó sus huellas a lo largo de todo el camino de Santiago En 1993, año Jacobeo se produce el resurgimiento peregrinal la mezcla de reto deportivo con religiosidad Con búsqueda de lo auténtico y de uno mismo Todo ello escoltado por estilos románicos y góticos Entre caballeros templarios y monjes benedictinos Entre leyendas y milagros Hacen del camino de Santiago una experiencia singular Pero al parecer no es cierto todo lo que nos cuentan acerca de este místico y poderoso camino Esta noche, si nos acompañas en nuestra particular peregrinación, te daremos más datos desconocidos de ese camino secular. Será un interesante recorrido sobre ese camino llamado de las estrellas. Y si estás preparado, eres bienvenido a nuestro viaje. Corre el camino de las estrellas, en es nuestra primera intención, después seguiremos hablando del grupo Bilderberg, no lo hemos anunciado todavía, Daniel Destulín estará con nosotros, aprovechando que esta semana se van a reunir aquí en España y habrá muchas más sorpresas, nos queda saludar a nuestro invitado Miguel Pedrero, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, con, con los dientes dándome en el suelo. ¿Por qué? Porque me ponen los dientes largos siempre, con esos viajes que tenéis preparados. te vas a venir a México? Sí, sí, ahí si estaremos, quiere. ahí estaremos. Eh, bien, ya verás qué aventura. Ya le hemos dicho que va a sufrir mucho en México, que se prepare. <risa> eh, eres redactor de la revista Año Cero, uh -huh. eres escritor, acabas de sacar un libro que se llama La tumba del último druida, y esta noche tendría que estar con otro José Leista también desde Galicia, pero ha tenido un pequeño... Imprevisto. Sí, bueno. Le saludábamos desde aquí, esperemos que no sea nada grave. No, no, no lo es y, y le mandamos un, un fuerte abrazo. Sí, señor. Eh, el Camino de Santiago, ¿eres gallego? Sí. Medio gallego, decías. Mm. Pareces muy gallego, ¿eh? gallego? <risa> <risa> sí, sí, claro. Eh, ¿Por qué el Camino de Santiago? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué usa por eh, empezar a investigar y levantar ah. polvareda? Porque esta noche vamos a contar cosas mm. bastante curiosas. Eh, bueno, más que el Camino de Santiago, nosotros nos empezamos a a interesar por una serie de teorías, una serie de hipótesis que contradecían la versión eh, que la mayoría de la gente cree sobre la persona que está enterrada en la Catedral de Santiago de Compostela eh, bueno, según ¿No la... es Santiago de Compostela? No, no Santiago de Compostela ¿Estás seguro? Completamente, eh, desde el punto de vista histórico eh, no, hay, no se sostiene la, la creencia, porque no deja de ser una creencia de que en la Catedral de Santiago está enterrado el apóstol Santiago para nada. Otra cosa es la fe, ¿no? Yo ahí no me meto, pero desde el punto de vista histórico eh, es muy complicado llegar a la conclusión de que en la catedral de Santiago está está enterrado el apóstol, ¿no? Para nada. Sin embargo, hay otras teorías que apuntan a que probablemente allí está sepultado otro personaje u otro personaje muy especial, ¿no? No existen pruebas definitivas, pero sí indicios que apuntan a, a, a esa posibilidad pero lo que está claro desde el punto de vista histórico es que en la catedral de Santiago no está enterrado el, el apóstol entonces como se monta toda esa historia un camino, miles de años que recorriendo un camino de peregrinación hasta llegar a Santiago de Compostela la iglesia eh, soportando no. ese tipo de historias apoyando ese tipo de historias no. que hay detrás? Bueno, no es muy difícil ¿No engañando? Bueno, yo tampoco hablaría, hablaría de engaño Date cuenta que esta es una historia que se remonta al siglo IX ¿eh? Por lo tanto, no es engaño Y por otro lado, sinceramente, ¿qué más da? Es decir, el camino es algo que trasciende a la figura de, de, quién, de quién estás enterrados más sea Santiago de Compostela como cree la mayoría de la gente o la mayoría de los peregrinos o sea otro personaje del que hablaremos a continuación que a mí casi me parece más interesante casi no, es que me parece más interesante que sea ese personaje prisciliano el que podría estar allí allí sepultado independientemente de eso el camino trasciende a todo eso porque sus orígenes se pierden en la noche de los tiempos y es cierto que el camino cristiano el camino católico tal como lo conocemos hoy en día ha sido fundamental no solamente para la vertebración de España sino también de Europa la historia deeuropa no se, no sería la misma si la existencia del camino no por lo tanto es algo que, que trasciende todo esto ¿no? pero desde el punto de vista histórico mmm, pues es tremendamente interesante ¿no? y, y te decía, te decía antes que que aquí hay dos grandes vías que está la vía de la razón la vía histórica y la fe. Y como te digo, esto es una historia que arranca en el siglo IX, ¿no? La invención, que, que yo creo que, que lo tenemos que llamar por su nombre. No adelante tenemos ahora algunos datos históricos sí. que queremos dar, no adelantes. Sí. ¿Por qué hay tantos misterios en ese camino de Santiago? No me refiero en eh, mm. quién está enterrado, sino sí. todas sus etapas están llenas de cosas, está llena de misterio. ¿Por qué? ¿A quién le interesó dejar tantas marcas, tantas historias históricas ahí marcadas? Es que mm, hay que darse cuenta que el camino el camino es muy anterior al nacimiento del cristianismo eh, sabemos sabemos que que probablemente ya los pueblos celtas eh, realizaban ese camino pero según algunos estudios eh, eh, algunos de ellos bastante recientes es incluso muy anterior es decir esas ese camino celta esa esa tradición celta eh, digamos que que que ...que tomó esas, esas creencias... ...incluso de... ...de tradiciones muy anteriores... ...¿no?... ...para decirlo claramente... Eh, ...la base del camino... ...el fin del camino era el camino... ...hacia el fin de la tierra... ...hacia el finisterre... ...es decir... ...la última porción... ...de tierra conocida hasta no hace demasiados siglos... ...¿no?... ...más allá solamente estaba el tenebroso mar... ...y, y el sol... ...el sol que, que cada día se, se ocultaba... ...bajo... ...bajo ese manto acuoso... Y más, allá, y más allá estaba el paraíso de los pueblos celtas... ...Tirnanoj, la isla de la eterna juventud... ...el lugar al que iban las almas de los fallecidos... ...era una isla en la que había abundancia de comida, caza... Eh, ...hombres y mujeres de gran belleza... ...entonces la peregrinación era para tocar el último lugar... ...de tierra conocida, el último lugar al que llegaría tu alma... ...una vez que hubieras fallecido y a partir de ahí... Emprenderías un camino a través de ese de ese, de ese tenebroso Atlántico hasta llegar a esa isla de la eterna juventud Por lo tanto, era una peregrinación para honrar a los dioses, para honrar a los dioses del paraíso Los dioses de la isla de la eterna juventud Ya, eh, no adelantes todavía temas, te, argumentos que tenemos muchas cosas que contar esta noche Es un tema un poco diferente a lo que tú te dedicas porque otras veces has estado aquí hablando de Omnis Sí ¿Por qué? Eh, bueno a, a, te lo decía antes a mí a mí me, sobre todo esta historia me, me apasionó desde un principio tanto a José Josésta como, como a mí porque nos dimos cuenta que detrás de esa tradición cristiana del camino había algo muchísimo más antiguo y muchísimo más interesante incluso no no solamente por los orígenes del camino que luego hablaremos largo y tendido y tendido sobre ello que es tremendamente interesante sino porque, porque digamos que la, que la base de, de esta senda iniciática que es eh, eh, rendir honor o rendir pleitesía al apóstol Santiago pues tampoco era así, en el fondo todo han sido tradiciones, hechos, circunstancias históricas que han sido cristianizadas y en el fondo cuando empezamos a investigar esta, esta historia nos dimos cuenta ...de que mmm, no es muy diferente a lo que pasa en otros lugares... Lo que, ocurre, ...lo que ocurrió en otros lugares de España... ...y en otros lugares de Galicia... ...ate cuenta que en Galicia... ...en cada lugar en el que se levanta un santuario... ...o una ermita... ...anteriormente... Eh, ...hace muchísimos siglos... ...era un centro de culto pagano... A, ...a las aguas... ...a los poderes curativos de las rocas... ...a, a infinidad de cosas... Y, y además en todas estas ermitas, en todos estos santuarios existe un santo o una virgen con una leyenda una tradición una tradición detrás que tiene algún tipo de propiedades curativas ¿no? pues para sanar determinadas enfermedades eh, para el mal de amores, para infinidad de cuestiones en el fondo lo único que hicieron los cristianizadores eh, de forma muy sabia fue sustituir de una serie de deidades paganas por una serie de deidades cristianas es decir, si antes eh, las gentes del lugar adoraban a, a una piedra que supuestamente tenía poderes curativos pues a partir de entonces ahí se levanta una ermita y existe un santo que precisamente tiene esos, esas mismas propiedades curativas y un ejemplo de, de lo que estoy diciendo es uno de los santuarios más conocidos de Galicia que es el, san, el santuario de abrirse la barca ¿Ah, ¿cómo? ¿cómo? Eh, eh, la, virgen la, barca, la virgen de la barca a verse la abarca no que um, es uno de los santuarios más más conocidos de, de, de galicia en, en musia que como en todos estos santuarios en realidad se realizan la gente que va allí no hace otra cosa que rituales paganos rituales mágicos solo que cristianizados y, y allí en, en la virgen de la barca eh, que está al lado de la costa eh, existen unas unas piedras que, que según la tradición, si pasas por debajo de una de ellas o tocas la otra, cura males, males renales. Y allí va la gente, eh, para bueno, rezan en la ermita y luego realizan el, el ritual pagano, ¿no? Y se si curan. Bueno, yo soy ya no lo sé, eso ya no lo sé. 2 y 22, para un poquito porque estás empezando a contar un montón de cosas que vamos a tratar de ir paso a paso recorriendo ese camino, eh, tratando de ver en el programa. 2 y 22, 1 y 22 en las Islas Canarias, 900-137-137 en nuestro teléfono, comenzamos a caminar, seguramente esta noche con algunas cosas que no conocéis. En 1879 se realizaron unas excavaciones secretas, a escondidas y por la noche, en el sepulcro de la Catedral de Santiago de Compostela. Los restos hallados fueron tan sorprendentes que se ordenó detener las mismas. Seis años más tarde, un sabio alemán descubrió unos antiquísimos pergaminos de casi 1500 años de antigüedad, supuestamente atribuidos a Prisciliano uno de los últimos druidas, que terminó convertido en obispo y fue ejecutado por orden de las autoridades de la Iglesia Católica. Ambos descubrimientos podrían descorrer el velo de dos antiguos misterios. ¿Quién está realmente enterrado en la Catedral de Compostela y la relación del Camino de Santiago con ciertas constelaciones? nuestros dos invitados de la noche nos ayudarán a desvelar estos y otros misterios decíamos los invitados porque pensamos iba a estar José lista con nosotros algo ocurre en 1879 uh -huh. cuando empiezan a hacer obras excavaciones en la catedral no ¿Y qué pasa <risa> bueno esto es eh, muyista pues inter... al inicio un poco de todo este trama, la trama de todo esto lo que queremos tocar ahora, ¿no? Sí, sí, sí, sí. se realizan unas excavaciones, eh, fíjate que en realidad han sido eh, los últimos estudios arqueológicos de envergadura que se han realizado sobre el sepulcro eh, estamos hablando del año 1879, es decir, que, que ya ha llovido un poquito y, y bueno, en, en este en esta investigación, en este estudio participa un equipo que formado por diferentes profesionales de la rama de la medicina la química la historia, la arqueología y, y bueno, y es cierto que, que, que, que llegan hasta hasta el sepulcro e, e incluso llegan a analizar los, los restos óseos supuestamente ¿Encu eh, ¿encuentran cadáveres? En, no, encuentran huesos, huesos encuentran huesos encuentran restos muy deteriorados Eh, fragmentos de huesos eh, hay algunos que, que ni siquiera pueden pueden catalogar porque son son demasiado demasiado pequeños y no se pueden realizar sobre ellos grandes estudios pero pero sí es cierto que descubren una urna funeraria de no demasiado tamaño en donde se encontrarían estos restos no eh, todo parece indicar que que esta urna fue trasladada es decir no la urna sino los restos eh, con esa con esa urna fueron trasladados de un lugar a otro bueno fue, parece ser que, que sobre todo las costas de galicia recibieron los ataques de piratas las embestidas de de, de, de barcos que, que, que asaltaban que asaltaban las, las diferentes poblaciones de la costa gallega Y, y en una de esas, pues pues parece que llegaron cerca de Santiago de Compostela, incluso la catedral tuvo que ser reconstruida, y, y se trasladaron los restos del supuestamente pertenecientes al apóstol. ¿no? Eh, sí se hizo con sumo cuidado, porque eh, los investigadores descubrieron que que la tierra que tenía esa esa urna procedía del, del lugar primigenio del, del enterramiento ¿no? por lo tanto bueno se hizo a prisa pero con cierta veneración ¿no? lo interesante de todo esto es que se analizan esos restos óseos y la comisión eh, todo hay que decirlo siempre bajo el control de la iglesia llega a la conclusión de que efectivamente hay una serie de fragmentos que que no se pueden analizar pero hay otros que sí y la conclusión es que se trata de tres cuerpos lo cual eh, eh, no contradecería tampoco contradecería la, la versión oficial, ¿no? según la cual el apóstol Santiago llegó a las costas de Galicia acompañado por dos de sus discípulos. Los restos del apóstol llegaron a las costas gallegas con, con dos discípulos. ¿no? Con lo cual, bueno, eso estaría dentro de la, de la versión oficial. Eh, en cuanto a la edad de esas tres personas pues parece que, que ya habían sobrepasado el pues digamos los dos tercios de, de la vida de, de, de una persona ¿no? y eso quiere decir que no eras de Santantiago ¿No sí hasta ahora mmm, podía correspond po podía corresponder perfectamente con la versión con la versión de que se podría tratar del, del apóstol santiago en, en cuanto a la datación aquí las conclusiones son un tanto ambiguas porque mmm, las conclusiones eh, vienen a decir que en realidad eh, son cuerpos correspondientes a las primeras eras de, de la época cristiana, a los primeros siglos de, de, de la era cristiana y que, y que por lo tanto podrían corresponder a los restos del apóstol y dos de sus discípulos claro que esto es un tanto ambiguo, ¿no? porque si nos referimos a los primeros siglos de la era cristiana que estamos hablando, el siglo I, el siglo II, el siglo III mm -hmm el siglo IV, precisamente el siglo IV es donde vivió Prisciliano ¿no? bueno, a partir de ahí eh, las excavaciones eh, cesan de un modo un tanto abrupto, no se sabe por qué pero eh, no tardan en salir a la luz ciertas informaciones que contradicen la versión oficial, por ejemplo un intelectual de, de la época, Juan Larrea eh, afirma que uno de los médicos de la universidad de santiago de Compostela que participó en esos estudios le dijo que estaba muy desilusionado por, por, por todo lo que había pasado que las conclusiones eh, se habían manipulado y que y que uno de los los restos de, de, de algunos huesos lo, algunos de los huesos que, que se encontraban en el en el sepulcro pertenecían a una mujer ¿Mm? con lo tanto por lo tanto bueno la versión ya no sería ya no sería la misma de todos modos eh, en estas investigaciones existen muchísimas ambigüedades y está claro que, que la iglesia lo que pretendía era ofrecer un, un marchamo científico a una creencia a una cuestión de fe y las conclusiones son que bueno que hay una serie de, de restos óseos de fragmentos de huesos que supuestamente pertenecerían a tres personas que podrían haber vivido en los primeros siglos de la era cristiana, pero claro, no, no, no concretan más que son los primeros siglos. Esas son las excavaciones de, de ese año, de, de 1879, y luego se llevan a cabo otras, otras exploraciones arqueológicas en el año 1950. En este caso, no sobre el sepulcro, sino en el subsuelo de la catedral, y aquí sí que se descubren cosas tremendamente curiosas.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 Dos y media, una y media en las Islas Canarias, seguimos adelante. Te pido que seas breve, tenemos sí. un montón de historias que contar. 1950, si ¿sí? sí. vuelven a excavar, ¿y qué hay ahí? ¿Qué ocurre? Espera, que deje el teléfono 900, 137, 137, por si queréis intervenir. Ahora tenéis el teléfono libre, si queréis. Bueno, lo primero que se descubre es un altar eh, dedicado al dios Júpiter. ¿Debajo de la...? Sí, debajo de la catedral, que, que es sí, el altar... Está, perdona, está hueco por abajo, es decir... En... Eh, no, no, no es que esté hueco sino que lo que se descubre es que la catedral de Santiago de Compostela se erige sobre un templo anterior, un templo pagano en este caso un templo romano dedicado al dios Júpiter uh -huh. y que y que sana romana está datado en el siglo II o, o siglo III ¿Mm? eh, lo cual tampoco tiene nada de extraño porque ya te digo que donde se levanta una ermita o un santuario anteriormente, anteriormente existía un templo pagano por lo tanto no es extraño que la catedral de Santiago se levante sobre un antiguo Eh, templo romano, pero muy probablemente ese templo romano a su vez ha sido erigido sobre otro antiguo templo pagano un antiguo templo celta, ¿no? por lo tanto, esto está dentro de la lógica luego se descubren una serie de enterramientos eh, parece que cristianos ¿m? la conclusión de los expertos es que son enterramientos cristianos de los siglos III o IV ¿no? era muy común que en el lugar donde se suponía que estaba enterrado un personaje eh, muy especial con ciertas capacidades, con ciertos poderes, eh, pues otras personas se congregaran a su a su alrededor, ¿no? Eh, estamos hablando del siglo III, el siglo IV, precisamente el siglo el siglo IV, el siglo en el que vivió Prisciliano. Esa persona o ese ese individuo, ese ese curioso personaje que probablemente está allí enterrado, que Prisciliano era cristiano, es decir, era obispo de Ávila. Yeah. Aunque un tanto pagano, por eso fue ejecutado, luego hablaremos sobre ello, pero Estas excavaciones de 1950 lo que vienen a certificar es, primero, que no tiene demasiado sentido que entierren a, a un apóstol, al apóstol Santiago, en al lado de o sobre un antiguo santuario pagano y, y lo de los enterramientos, pues bueno, que corresponden al siglo III al siglo IV, por lo tanto, no estamos hablando del siglo 1 ¿no? Yeah seguimos adelante si sí. hay más datos que queremos daros en esta historia y estamos hablando de ello porque este año Jacobeo, el camino de Santiago es uno de los más importantes que hay en tu Europa decías que eso vertebró y hizo factura un poco la sí. Europa que conocemos hoy, ¿no? luego te preguntaré por qué, hay más datos que queremos daros tras esa introducción seguimos en toda esta historia hay un personaje singular del cual queremos daros algunos datos nuestro protagonista fue enterrado con sus discípulos en la Galicia Romana en el año 385 después de Cristo al igual que supuestamente el apóstol Santiago la causa de su muerte fue la decapitación al igual que supuestamente le ocurrió al apóstol Santiago. Enseñó el mensaje de Jesús y al igual que el apóstol Santiago fue perseguido hasta la muerte por ello. Finalmente fundó un movimiento cristiano seguido por infinidad de personas durante varios siglos en buena parte del sur de Europa. A pesar de todo ello, no se tenía constancia de sus restos, ni de sus escritos, ni incluso de su vida o costumbres. Todo se reducía al relato parco, seco y sesgado, que de su ajetreada existencia hizo el cronista romano Sulpicio Severo, y algunos otros como Próspero de Aquitania. Nos referimos a Pristiliano. ...cuyos restos descansan en la Catedral de Santiago. Sin embargo, independientemente de que los restos de Prisciliano... ...se encuentren o no en la Catedral de Santiago... ...el famoso camino existía miles de años... ...antes del nacimiento del propio Cristo. En realidad, se trataba de una vía iniciática que terminaba en los confines de la última porción de tierra conocida en el finisterre o fin de la tierra pues más allá, en medio del tenebroso océano se encontraba la isla de la eterna juventud el paraíso de los pueblos del Tash se trataba de una isla en los confines de los mares donde los fallecidos continuaban viviendo eternamente con un cuerpo físico joven y vigoroso no existían enfermedades ni guerras y siempre había comida en abundancia bellos hombres, mujeres y una naturaleza exuberante Las almas de los muertos viajaban en forma de estrellas fugaces siguiendo el camino de la Vía Láctea hacia el noroeste de la península ibérica en las costas de la actual Galicia donde el astro rey se ocultaba todos los días dando paso a la oscuridad de la noche Allí esperaba Paciente la deidad encargada de transportar en su barca mágica a los espíritus de los celtas fallecidos en dirección a la Isla de la Eterna Juventud. ¿Se trata de otra versión del Camino de Santiago? Veamos lo que opinan nuestros invitados. ¡Vamos! 36, habrá que empezar a contar la historia de Prisciliano pero antes, la iglesia no dijo nada en 1950 de esos descubrimientos no, quedaron ahí mm, bueno en, en el fondo, tampoco contradecían la versión oficial, aunque sospechosamente eh, apuntaban a la versión de Prisciliano, ¿eh? aunque mm -hmm. como digo, en cuanto a las excavaciones arqueológicas, tampoco, tampoco se pueden sacar grandes conclusiones ¿eh? por mucho que unos y otros han, han intentado pues bueno, arrimar las conclusiones a, a sus puntos de vista tanto los escépticos como la iglesia eh, en el fondo de las excavaciones arqueológicas tampoco se puede deducir tanto, ahora si, si hay algo desde luego los indicios, los indicios que ...que hemos apuntado anteriormente y sobre los que no vamos a volver... ...desde luego apuntarían más a la hipótesis persilianista... Bien. ...aunque aunque nosotros no, no, no, no tiramos precisamente de esto... ...ni, ni, ni nos basamos en, en esas excavaciones arqueológicas... ...para defender la hipótesis persilianista... ...sino en otros indicios que si quieres comentaremos, vale. comentaremos más adelante. ¿Quién era entonces? Entramos hablando de él. <risa> bueno, pues... <risa> ...curioso personaje, ¿eh? Eh, Prisciliano era... no se sabe demasiado de él, aunque sí se saben algunas cosas. Eh, parece que provenía de una rica familia de la... francés? No, no, no. ¿Es eh, español? Sí, sí, de, en, en la Gallicia, era gallego. Probablemente gallego. nació en los territorios de la actual Galicia. ¿no? Alrededor del año 340-345, eh, sin duda pertenecía a una familia acomodada porque porque pudo formarse y, y estudiar y era un hombre tremendamente culto y eso entre las gentes del pueblo en esa época era muy extraño no era un hombre incluso que, que llegó a estudiar en francia en burdeos eh, con otro personaje también muy curioso del fidio que era un, un antiguo druida convertido al cristianismo algo que entonces era bastante común ¿no? pero él él eh, decía de sí mismo que era el el detentador, el heredero de, de los últimos conocimientos de los sabios druidas, ¿no? De él recibió instrucción y, gracias a él, Prisciliano se convierte al cristianismo. Pero um, un cristianismo extraño, como el que existía en aquella época, date cuenta que estamos hablando del siglo IV, eh, el cristianismo acaba de llegar a la península ibérica y sobre todo por esas zonas del norte y del noroeste, Eh, llegó incluso tiempo después y era un cristianismo muy incipiente que no tiene nada que ver con el actual, es decir eh, Prisciliano probablemente se enamora de, de ese personaje del crucificado de Cristo uh -huh. de los textos sagrados pero eso no contradice para nada eh, sus otras creencias sus creencias paganas, de hecho el, los, las creencias priscilianistas podríamos decir entre comillas los dogmas de prisciliano son una especie de mezcla un sincretismo entre la Biblia, la Sagrada Biblia eh, los apócrifos porque prisciliano conocía a los apócrifos y les daba validez y toda una serie de tradiciones celtas y paganas que prisciliano había bebido por una parte en su propia familia y, y, y por otro lado del druida del fidio además cuando llega a Galicia ...aproximadamente... ...año 300... ...370... ...370 y tantos... ...a él se le da por predicar... ...es decir... ...él... ...decide... ...ir por los caminos... ...y predicar a la gente humilde... ...¿no?... ...entonces... ...Prisciliano además... ...mira... ...fíjate... ...conocía... ...eh... ...toda una serie... ...de... ...de corrientes heréticas de la época... ...como el, el gnosticismo... ...el maniqueísmo... ...los mesalianos... ...bueno todo eso lo conocía parece a la perfección estaba muy interesado en cuestiones mágicas esotéricas incluso en la numerología estaba muy interesado en cuestiones astrológicas eh, él estaba convencido de que en la época que él vivía todavía podía darse el don de la profecía es decir de que podían existir personas tocadas por el aliento de dios mensajeros de dios él decía que todavía podían existir profetas no eh, algo que desde luego no aceptaba la iglesia Como te digo, al, al conectar con esas gentes humildes participan sus rituales, ¿no? Y de hecho una de las acusaciones contra Prisciliano es que practicaba una especie de, de magia eh, con las gentes del pueblo, una especie de ritos mágicos para atraer la lluvia y las buenas cosechas bueno, no es nada extraño porque incluso hoy en día se sigue haciendo ya. es decir, que no es extraño a vos, los druidas, ¿quiénes eran los druidas? bueno, lo, los druidas vendrían a ser dicho de un modo un tanto burdo y superficial pero para, para no darnos con rodeos los sacerdotes de los pueblos celtas ¿m? eran los personajes o, o las personas encargadas de, de conectar con los dioses y de transmitir esa información a los jefes y, y, y a los guerreros pero fíjate Dentro de, de la religión celta, del druidismo, hay un personaje fascinante que es el de la druidesa, y de la druidesa parte la figura de la meiga, la típica me, meiga gallega, uh -huh. parte, vamos, de, de, de la figura de la druidesa, la druidesa eh, era una mujer eh, que había, se había casado, había tenido hijos y que ya no tenían ningún tipo de responsabilidades familiares, es decir, eran viudas, sus maridos habían muerto y sus hijos ya no estaban en casa. Se trataba de mujeres ancianas, en esa época llegar a la ancianidad era un milagro, por lo tanto eran personas muy respetadas, con cierta sabiduría y que sabían mucho de la vida y, y sabían de plantas, eh, de poderes curativos... Eh, tenían algún tipo eran mujeres que tenían fama de poseer algún tipo de don... para conectar con los espíritus... bueno, estas mujeres... cuando se encontraron en esta situación... eran las druidesas... es decir, se alejaban del poblado... se iban a vivir a un lugar apartado... no muy lejos del poblado... pero sí en un lugar ellas solas... apartadas para entrar en esa conexión con, con los dioses... y cada cierto tiempo... Eh, las gentes del pueblo y sobre todo los, los jefes, los líderes del poblado iban a consultarla sobre determinadas situaciones ¿no? bueno, esa es la figura de la meiga, es una mujer anciana, que no tiene hijos a su cargo que no tiene marido, que vive sola que, que sabe de medicina medicina de, de que sabe de, del poder de las plantas y que tiene algún tipo de comunicación con los espíritus la meiga gallega parte de la figura de la druidesa celta ahí está el poder de la mujer en aquel tiempo, ¿verdad? exactamente, sí, sí. Eh, seguimos contando un poco la historia de Prisciliano eh, se dedica a ir predicando por su camino hasta que llegue a Galicia, ¿y cuando se hace obispo? ¿quién le hace obispo? bueno, eh, Prisciliano, hemos de entender que no, que no, no es una anécdota histórica es, decir, es un personaje importante en la historia de España es un personaje importantísimo en la historia de España si Prisciliano no hubiese sido ejecutado eh, muy probablemente bueno, muy probablemente no casi con total seguridad te diría que la historia que la iglesia católica actualmente no sería tal como es porque Prisciliano estuvo a punto de crear el primer gran cisma de la cristiandad ¿no? eh, es decir, estuvo a punto de crear una iglesia paralela con un poderío... muy similar a la iglesia que existía... date cuenta que Pristiliano... Eh, que era un tipo culto... Y, y que tenía grandes conocimientos... no solamente tenía el apoyo del pueblo llano... sino también de muchos jerarcas de la iglesia... es decir... dentro de, de la Hispania romana... la mitad de los obispos eran priscilianistas es decir... que lo apoyaban y lo consideraban su propio líder... Mm. fundamentalmente... y luego había otra parte que lo odiaba... eh y dentro de esa parte que lo odiaba había algunos obispos que querían directamente cepillárselo, acabar con él porque era una amenaza pero no una amenaza por sus creencias heréticas, porque esas creencias heréticas como te digo, en esa época la cristiandad eh, o el dogma cristiano eh, se tomaba muy diferente a como era hoy en día date cuenta que estaba llegando, eran sus inicios no por lo tanto el cristianismo era una especie de selva en la que valían muchas cosas y había muchísimo sincretismo no pero odiaban a Pristiliano no por esas creencias mágicas ¿no? que finalmente fueron las que hicieron que lo ejecutaran pero eso no era lo importante lo importante era una de las bases eh, de su movimiento y era una crítica feroz ...contra el materialismo de la Iglesia... ...decía que no seguían los principios del Crucificado... ...que no seguían los principios de Cristo... ...y que y que se estaba convirtiendo en la casa del demonio... ...en la casa del mal... ...es decir, ya en esa época... estaba eh, ...criticaba abiertamente... ...el materialismo de, de la Iglesia... ...por lo tanto, había algunos padres de la Iglesia... ...algunos obispos que lo aplaudían... ...y había otros que lo odiaban... ...y dentro de esos, algunos... ...los que estaban en una mejor posición social... Y probablemente ni siquiera eran creyentes, sino que se servían de esa posición para obtener poder, dinero, etcétera, los que consideraban a Prisciliano todo una amenaza hacia, para su posición. Y de repente se lo cargan le decapitan como a como a Santiago Apuso, sí. le matan bajo qué acusación, morereje, brujo, le, o algo, le, le matan bajo la acusación de practicar de practicar la magia, ¿no? mm. eh, en esa época la práctica de la de la magia era equivalente a, a ser maniqueo, que se considera un pecado absoluto y finalmente por una serie de avatares ejecutado También es cierto que Presfiliano no no actuó de, de una forma inteligente, sino que se dejó llevar más por el corazón que por la razón, y al final acabó como acabó, porque sus enemigos sí que eran muy inteligentes, y desde luego no se dejaban llevar por el corazón, sino yeah. por la cabeza, actuaron de forma muy inteligente, y finalmente es eh, es llevado a un juicio con varios de, de sus seguidores eh, en la ciudad alemana de, de treveris Y, y allí es ejecutado por orden del emperador del emperador romano pero no porque el emperador quisiese hacerlo sino porque eh, recibió toda una, una gran presión por parte de esos obispos que odiaban a Prisciliano ¿no? y, y en realidad al emperador le importaba un carajo si, yeah. si, si Prisciliano se dedicaba a la magia o no lo que pasa es que convencieron al emperador de que Prisciliano eh, era un peligro para el imperio, es decir, porque ese cisma recordemos que, que, que el imperio decide tomar el cristianismo como la religión del imperio que, hasta, que que antes lo perseguía y decide tomarlo como religión del imperio porque era una religión monoteísta entonces tenía que haber un solo imperio un solo emperador y un solo dios Se si había un solo imperio, un solo emperador y mil dioses pues dentro de esas mil religiones habría otros mil líderes yeah. que, que podrían ser enemigos del emperador y crear revoluciones en determinados lugares del imperio yeah. por lo tanto convencieron al emperador de que, de que eh, el cisma que estaba a punto de crear Prisciliano dentro de la iglesia eh, de la España eh, podría ser un problema Para, ...para el emperador... ...y crear nuevos líderes... ...nuevos líderes sí. políticos... Que le, ...que le pudieran acerrar problemas... ...le decapitan... ...y varios de sus seguidores... ...lo traen hasta Galicia... viajaban en aquel tiempo... ...que había estado en Alemania... ...haya estaba en Francia... ...va a Alemania y Galicia... Sí, sí. ...y los viajes no serían como ahora... ...no, no... no eh, ...para nada... ...bueno, no solo se ha ejecutado él... ...sino también varios de sus seguidores... ¿sí? ...es decir, que, que no solo lo matan a él... ...y él... ...según parece ser que, que confiesa... ...toda una serie de cosas... no eh, ...por ejemplo, una de las acusaciones... ...y esto es muy interesante es que Prisciliano nombraba sacerdotisas. ¿Mujeres? Y pro, sí, mujeres sacerdotes. Eh, probablemente por esa tradición celta de las druidesas, ¿no? Yeah. Esa es una de, las, de sus graves acusaciones. Otra de las graves acusaciones es que rezaba eh, con los agricultores descalzo eh, y hacía invocaciones para atraer la lluvia, ¿no? Ellos decían a demonios, ¿no? O a espíritus malignos, ¿no? Pero eso es una... una tradición típica y tópica que se sigue haciendo hoy en día o sea, no, no no sería nada extraño que lo practicara y finalmente es decapitado a partir de ahí se pierde toda pista sobre Prisciliano es decir, no hay nada esa es la historia de Prisciliano a partir de ahí se pierde toda la pista yeah. ¿qué es lo que ocurre con él? no se sabe ¿por qué nosotros defendemos que quizás es la persona que está enterrada en la catedral de Santiago? nosotros, desde luego no, no lo afirmamos con rotundidad desde luego lo que está claro es que no está el apóstol Santiago ¿no? eso está claro hay pruebas de ello sí bueno eh, la invención que no la comentamos antes no si quieres brevemente L luego al final vale, vale, vale, no hablemos del camino vale. lo hablemos después. Mm, eh, pues eh, como te digo a partir de ahí se pierde todo el rastro de Prisciliano pero fíjate cuál es la leyenda del apóstol la leyenda del apóstol es que llega a Galicia en una barca acompañado por dos de sus discípulos y el primer lugar donde toca la barca es las costas de Iria Flavia en Padrón, ¿no? Y de hecho hay una iglesia, allí hay una iglesia en donde se puede y muchos peregrinos acuden a venerar a Opedrón, Opedrón, O Pedrón, O Pedrón o el Pedrón, que es la primera roca que tocó la barca del apóstol, ¿no? Y está allí dentro de la iglesia, bastante protegida, con una serie de inscripciones y es venerada por por los peregrinos, ¿no? Curiosamente, eh donde tenía mayores apoyos dentro de España... era en la zona, en los territorios de la actual Galicia. Y dentro de los territorios de la actual Galicia, en Iria Flavia. Porque el obispo de Iria Flavia y, y los líderes de la iglesia de esa zona... eran los principales protectores de Prisciliano. Uh -huh. Por lo tanto, no sería extraño que una vez decapitado... desde luego sus restos lo llevaran allí. los llevaran precisamente allí, a Iria Flavia... Por lo tanto, eso coincide bastante con la leyenda del apóstol, y luego iría Flavia del, del lugar de Santiago, del lugar donde actualmente se levanta la catedral, hay, hay poquísimos kilómetros, por lo tanto, no sería nada extraño que, que llegase Prisciliano, acompañado por algunos de sus discípulos, como dice la leyenda, que llegó el apóstol, a iría Flavia, precisamente, es, si, si, si, si sus restos llegaron a algún lugar de... De, de Galicia sin, sin duda tuvo que ser a Flavia yeah. y, y que unos kilómetros más allá se ha enterrado donde actualmente se levanta la Catedral de Santiago de Compostela tampoco sería extraño Hacemos una parada, dos y cincuenta y uno seguimos sí. adelante, queremos seguir contando algunos datos más del Camino de Santiago 900-137-137 en nuestro teléfono, ahí van más datos el camino de Santiago ya existía mucho antes del advenimiento del cristianismo. Era el camino de las estrellas. El prestigioso arqueólogo Andrés Peña Graña, uno de los máximos especialistas en el mundo celta, asegura en su obra San Andrés de Teixido, el camino mágico de los celtas, lo siguiente... Para los astrónomos de la antigüedad, el Sol pasando por Géminis tomaba su carro de la constelación de Áuriga y tras atravesar el desierto, espacio sin estrellas visibles, llegaba a una resplandeciente mancha de leche cruzando el cielo. La Vía Láctea que llegaba hasta la constelación de Orión. plutarco también cita a un autor anónimo que se refiere a la existencia de la tierra de los muertos al occidente de Gran Bretaña hecateo de Abdera en el siglo VI a.C. alude a una isla localizada en la zona más occidental de Europa dotada de un clima y unas condiciones de habitabilidad extraordinarias en las que moraba el mítico pueblo de los Hiperborios al que en siglos posteriores numerosos autores relacionaron con los atlantes más tarde a partir del siglo IX la iglesia católica cristianizó esta milenaria y pagana tradición transformándola en lo que hoy conocemos como camino de Santiago no es casual por tanto que en las zonas costeras más occidentales de Galicia previvan todavía ritos y creencias relacionados con el paso de las almas de los difuntos al otro mundo. Dos lugares destacan de todos ellos, Finisterre, el fin de la tierra, y el santuario de San Andrés de Teixido, situado frente a Irlanda y lugar al que deben peregrinar las almas antes de emprender el último viaje hacia el más allá. es una nueva visión del camino de Santiago o del camino de las estrellas. Nuestros invitados tienen más datos. Nos has contado parte de la historia de Prisciliano, eh qué tiene que ver con el camino de Santiago todo esto. ¿Y dónde está el invento que decías antes? que invento? ¿A qué invento te refieres? ¿Un invento de la iglesia o? Sí, claro, claro. Eh, eh inventó el siglo IX, es decir, eh, el, por primera vez, la primera vez que se habla del descubrimiento de los restos del apóstol Santiago es en el siglo IX la leyenda dice que un eremita Pelagio observó uno, un objeto luminoso que partía del pico sacro que está a unos, a unos kilómetros de Santiago y se posicionaba en el lugar donde actualmente se levanta la catedral Pelagio se acerca y, y observa un, una tumba de mármol entonces avisa a algunos sacerdotes del lugar y finalmente acude eh, el obispo eh, y bueno, y el obispo Eh, certifica Por inspiración divina Que esos son los restos del apóstol ¿Estaba inspirado? Claro, por lo tanto digo que que históricamente sí. no, no hay nada que, que, que nos indique Que haya está enterrado el apóstol Ahora, desde el punto de vista de la fe Si tú como creyente realmente estás convencido De que en el siglo IX Un obispo recibió Por inspiración divina Eh, el mensaje de que esos eran los restos de Santiago de Compostela, ya. pues bueno ¿Pero hay datos ciertos, de, históricos, de que Santiago estuvo por aquí, por España, me refiero? No ya eh, Decías que era un antiguo, aunque lo vamos a hablar después de las noticias que están a punto de llegar uh -huh. era un camino hollado antes miles de años antes por otras gentes ¿no? Claro los, los druidas, los celtas que iban por ahí Sí, sí, y además hay, hay pistas desde el punto de vista antropológico fascinantes ¿Por ejemplo? Bueno, si quieres luego nos podemos centrar en San Andrés de Teixío. Sí, sí. Esa es la clave, ese, ese pequeño lugar, ese pequeño santuario es probablemente la clave para comprender los orígenes del Camino de Santiago. ¿Sí? Sí. Es un sitio increíble, ¿eh? Ese, Fascinante, es... sí. Dicen que si no vas de muerto tienes que el de vivo, ¿cómo sí, es la historia? Sí, claro, claro, es que, que si, no, si, no haces el, si no vas de vivo, si no peregrinas de vivo, lo tendrás que hacer obligatoriamente de muerto. ¿Cómo? Ahí está la clave en cómo lo tendrás que hacer una vez de muerto si no vas de vivo, ahí está la clave para comprender los mm. inicios del camino. Vale, eh, luego me lo cuentas. Yo, por lo ya he estado de vivo. ¿Has Estre. estado tú? Sí, claro, claro. Vale. Eh, lo curioso es, ¿por qué venía la gente? Decías que hasta esa tierra, mm. fin de la tierra para ver esa isla de la juventud que decían los celtas al final de... en Finisterre. Sí, claro, era una peregrinación que había que hacer una vez en la vida, como viajar a la Meca, ¿no? para, para los, los creyentes en... En, en los creyentes musulmanes no es decir era un camino que había que hacer por lo menos una vez en vida para honrar a los dioses que se encontraban más allá es comúns era como un saludo a los dioses no de uh -huh. decir bueno yo he cumplido una vez que me muera vendré aquí en forma de espíritu y vosotros me acogeréis no de hecho fíjate hasta qué punto he llegado a esta tradición. Que en el siglo VI, en el siglo VII, hay documentos que certifican que en, en, en, esa, en esa zona de, de la costa, en, en la costa más más occidental gallega, existían unos barcos cuya misión era viajar, hacia introducirse hacia el mar, ir hacia el Atlántico para transportar lo más cerca posible de la isla de la eterna juventud a las almas de los fallecidos es decir, eran barqueros que todos los días se dedicaban a adentrarse en, en el tenebroso mar en esos, mares, además, en esos tenebrosos mares y regresar otra vez a costa llevando almas de fallecidos que curioso nos una misma pausa. Llegan noticias de las 3 de las 8 en las Islas Canarias. Sigue entrando gente desde México, Olivos en Buenos Aires, montones de lugares desde Oslo, nos están escuchando hace mucho tiempo. Los saludos para todos los que sintonizáis a través no sé qué invento es ese, Pitchay en Radio Nacional y nos podéis escuchar un live. Y la gente que escucháis aquí en España también los saludos. En seguida regresamos. En la segunda parte vamos a hablar de eh, los Bilderberg. Tenéis ha utilizado los Bilderberg ahorita también ahora. Eh, bueno, es la portada de este mes en la revista Año Cero. Llevamos un informe completo no solamente sobre los Bilderberg, sino sobre la agenda secreta de los Bilderberg y otros y otros grupos de poder que se van a reunir aquí en España. E incluso contamos por qué en España. Sí? Sí. Ya me lo contarás. En 259 y regresamos a partir de las 3 Y un poquito, todos y algo, estamos aquí de vuelta Tenemos mucho que contaros Daniel en estará, eh, Miguel Pedrero nos va a, a dar Algunos claves más de ese camino de Santiago Y otras muchas cosas que queremos contaros esta noche 900-137-137 nuestro teléfono, no vayáis Que enseguida regresamos Espacio en Blanco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 Este día de adelante, Miguel, tenemos mucha gente enfadada. Algunos historiadores diciendo que estás diciendo tonterías, y que lo de prinsiliano es una tontería, etcétera, etcétera. Y como damos otras versiones, ya seguramente hablaremos también con vale. ellos para que nos cuenten su historia. Eh, después os vamos a contar un congreso de de contacto extraterrestre que va a haber en España. Queremos daros las primeras noticias hoy. Y tendremos a Daniel Stulling para darnos algunos datos más también de esa agenda que van a hacer, va a tener, tener el grupo Bilderberg aquí en España. Se van a reunir del 3 al 6 de junio, de junio, sí, esta sí. semana en Sitges, en un hotel en Sitges. Seguimos con el Camino de Santiago, estos son algunos datos más que queremos daros. Al caer la noche, aquí donde los antiguos creían que acababa el mundo, en Finisterre, el fuego hipnotiza, purifica, destruye el mal y otorga el permiso para empezar de nuevo. Era ya el final del camino para los druidas, los sabios sacerdotes de los antiguos galos y britanos que aquí celebraban un ritual en el mar y quemaban sus ropas para abandonar lo terrenal y renacer solo entonces podían volver a sus lugares de partida es un fragmento de compañeros de las dos que hicieron un programa fantástico en crónicas sobre el camino de Santiago en el que yo participaba diciendo ultra y al final después de estar un ratito más co co diciendo cosas no tiene nada que ver entonces un camino cristiano sino que el origen del camino de Santiago es otra historia sí sí sin, vamos sin ninguna duda hay pruebas de ello sí sí Mm. Eh, ¿por qué se mezclan ahí? entonces llevan luego los templarios se meten ahí, la iglesia se apropia de ello eh, y dejan tantas marcas, tantos símbolos que hay en ese pero, camino? pero vamos santía? a ver, es que, es que parece herético decir que que la iglesia se apropió de tradiciones anteriores eso está probado está en muchos sitios vamos, en muchos pero, apropió, pero, pero es que es que actualmente si surge una secta cualquier secta, cualquier eh, religión de, ¿de dónde toman sus dogmas? pues de lo que ya existe ¿no? sí. por lo tanto, es que no es extraño es decir, de hecho hay, hay una carta de, de un papa en donde eh, le dice a los evangelizadores cómo actuar les dice no destruáis no, no, no os dediquéis a destruir los ídolos paganos sino simplemente sustituirlos ¿no? que es lo que, decía, lo que decía yo antes por lo tanto si es que no tiene nada de extraño y probablemente esa, esa tradición celta no, probablemente no, con seguridad. Esa tradición celta de la que tomó eh, muchas creencias o muchos de sus dogmas o algunos de sus dogmas, la, la Iglesia, eh, también estaba basado en tradiciones y en religiones y en creencias muy anteriores. Y esas creencias muy anteriores estaban basadas en otras anteriores. Uh -huh. Por lo tanto, es que no tiene nada de extraño. El, el, el Camino de Santiago era el camino, el camino de las estrellas, era el camino hacia el fin de la Tierra. Y, y, y el mapa estaba arriba, estaban las estrellas. De ahí viene una tradición, una, una costumbre, que yo creo que todos hemos puesto en práctica alguna vez. Cuando vemos una estrella fugaz, eso de, ah, una estrella fugaz pídele un deseo, ¿no? En realidad no le estás pidiendo un deseo a la estrella fugaz. En realidad le estás transmitiendo un deseo y esa estrella fugaz actúa como un mensajero porque esa estrella fugaz se dirige hacia la isla de la eterna juventud entonces actúa de mensajero para llevarle esa petición a los dioses ¿no? de ahí parte esa tradición por ejemplo hablamos antes del santuario de San Andrés de Teisido San Andrés de Teisido es un santuario cristiano es un santuario católico ¿no? y vamos la clave del Camino de Santiago gracias a la San Andrés de Teisido ¿por qué? ¿qué hay ahí? Eh, pues como te digo es un santuario católico ¿no? Mm. en donde se llevan a cabo eh, unas prácticas paganas pero cristianizadas por ejemplo eh... Mm, ...lo que decíamos antes, ¿no?... El, ...el camino, el milenario camino de Santiago... ...había que hacerlo una vez en la vida, ¿no?... ...porque si no lo haces de vivo... ...probablemente lo hagas de muerto, ¿no?... ...¿y cómo lo puedes hacer de muerto?... ...pues por ejemplo en forma de animal... ¿sí? ...es decir, que tu alma se introduzca en un animal... ...y ese animal viaje... ...hacia hacia el fin de la tierra conocida, ¿no?... ...en este caso esto está muy vivo... ...en San Andrés de Teisido... ...por ejemplo, una de las tradiciones... Es que ningún peregrino puede matar a ningún animal La mayoría no saben por qué Pero de ahí viene esa tradición ¿Por qué? Porque probablemente Ese animal lleva en sí el alma De una persona que no ha hecho ese camino en vida ¿Mm? Eso por un lado eh, Por otro eh, ¿Cuál es otra forma de, de, de ir? De hacer ese camino Si no lo has hecho en vida Pues que un familiar te lleve Aunque tú seas un espíritu estés en el más allá, un, camino, un, un familiar te puede llevar ¿Y cómo? Pues hasta no hace tanto e incluso hoy en día mucha gente peregrina a San Andrés de Teixido y, o viaja a San Andrés de Teixido y compra dos billetes de autobús para él y para el alma del familiar. Lleva dos raciones de comida eh, en el hostal o en el hotel alquila dos habitaciones qué curioso, ¿sí? sí, sí, sí, esa es una tradición que está recogida por infinidad de antropólogos no estoy descubriendo nada ¿no? y que, hombre, hoy en día no se practica tanto pero hasta hace 20, 30 años era bastante común ¿no? eh, por ejemplo, otra tradición que existe en San Andrés de Teixido son los amilladoiros los amilladoiros son amontonamientos de piedras eh, que normalmente se encuentran muy cerca del santuario de hecho, eh, se forman porque los peregrinos Eh, cogen guijarros rocas del camino eh, los transportan durante un cierto recorrido con ellos y finalmente cuando llegan cerca del santuario las, Deja. la, las dejan en, en uno de sus amontonamientos de piedras ¿Tiene ¿no? algún significado dejarlo ir? Claro, porque eh, una de las formas de ir, como decíamos antes, era si te llevaba un familiar ¿no? Si no, lo, si, si no lo habías hecho en vida, cuando eras en forma de espíritu en forma de alma, otra era en forma de animal y otra, si no tenías suerte de atrapar a ningún animal podías quedarte dentro de un guijarro de una piedra por lo tanto la labor de todo peregrino era tomar una serie de guijarros porque quizás alguno de ellos contenía el, el alma de una persona que no había hecho ese camino en vida no son tradiciones que los peregrinos realizan pero que probablemente muchos de ellos no sepan su origen pero su origen es pagano su origen es milenario su origen es, probablemente está relacionado con esos pueblos celtas no es decir como decía antes era un camino se trata de un camino muy muy muy anterior muy anterior y que estaba basado en esa creencia de la existencia de la isla de la eterna juventud fíjate hasta qué punto estaba arraigada esta creencia que que en los primeros siglos de la era cristiana eh, cuando algunos sacerdotes paganos o druidas se convertían a la nueva religión al cristianismo eh, muchos de ellos se lanzaban al mar en barcas para llegar al paraíso porque a ellos les hablaban de un paraíso un paraíso que podía estar accesible y ellos lo identificaban con Como, su con su paraíso yeah. con la isla de eterna juventud por lo tanto y esto está recogido en infinidad de crónicas históricas se lanzaban al, al mar en busca de ese paraíso muchos muchos morían fallecían en el trayecto pero fíjate qué curioso fíjate qué curioso algunos de ellos llegaban ¿no? y de hecho en eh, a las costas de algún lugar, y de hecho, eh, una diócesis, la diócesis de Bretonnia, en Lugo, está bastante claro que fue creado eh, por una serie de, de monjes druida cristianos que se lanzaron a la mar en busca de, de ese paraíso celta y llegaron a las costas gallegas y crearon la diócesis de Bretonnia, que estaba dirigida por el obispo Mailok, ¿no?, que es un, un nombre celta eh, tremendo, probablemente provenían de la zona de Irlanda, ¿no? Esos, esos monjes esos monjes cristianos y de hecho en ese mismo lugar en Bretaña en, en Galicia existen infinidad de tradiciones celtas que se llevaron muy probablemente esos monjes que crearon esa diócesis, ¿no? Y ahí se celebra una fiesta fascinante que es la fiesta del Lugnasad, que son es, eh, se celebran los casamientos celtas ¿no? y una serie de jóvenes de, del pueblo pues recuperó esa tradición y hoy en día el, en los meses de agosto yo no sé si todavía se sigue celebrando hasta hace unos años sí yo acudía a varias de esas celebraciones se realiza ese ritual y, y esos y esos casamientos celtas recuperan esas tradiciones Nos queda muy poco tiempo para terminar esta, esta primera parte del programa. Tendremos que seguir insistiendo con el asunto. Mucha gente, te digo, se queja. Otros están dando eh, buena y las gracias por dar o, es que, otra información. Es de... que es un, es un tema que levanta muchas veces polémicas y ampollas. Y yo no sé por qué. Es Bien. decir, porque... Qué importa lo que sea si, el, si se hace el camino, ¿no? Claro, si se hace el camino. Y si uno tiene fe, pues fantástico. Y si uno no tiene fe, pues fantástico. Además... Eh, incluso hay alguna persona que, que, que ha querido ver en mí una especie de enemigo del jacobeo. Todo lo contrario, si el jacobeo ha sido un invento fascinante, no entre comillas, sino que ha sido la recuperación de ese fantástico camino, de ese camino milenario hacia el fin de la tierra, hacia Santiago. ¿Qué más da? Eh, la mayoría de los peregrinos acuden a Santiago de Compostela, eh, llevados, pues muchos de ellos por el afán del viaje, el descubrimiento y muchos otros también por afán religioso. Mm. Y luego hay otra porción de peregrinos, otro grupo de peregrinos o de gentes que visitan Galicia que la visitan llevada más por estas cuestiones, es decir, por acceder a, a santuarios paganos, por recuperar tradiciones paganas cristianizadas, por viajar hasta el Finisterre. no Normalmente los peregrinos que llegan hasta el Finisterre es que van más allá... De, de la tradición católica o quieren, o quieren ir más allá, no por lo tanto, yo creo que el jacobeo, que como digo es algo fantástico, porque además es uno de los motores económicos de Galicia y a mí me parece fantástico caben muchas posturas, muchos puntos de vista y gente que visite Galicia por diferentes motivos viaje, aventura, religiosidad por la que acuden la mayoría ciertamente y otros que buscan otra serie de cuestiones más espirituales esotéricas o paganas no cabe todo y, y, y así debe ser así debe ser o sea cada uno que haga el camino por lo que quiere no sé por qué est esto levanta tantas ampollas en pero, alguna gente pero que lo haga pero que lo haga dices que es el motor de Galicia terminamos no solamente de valicia sino de todos los lugares por los que pasan esos diferentes carreros desde esa frontera de Francia. Han estado viniendo a nuestro país millones de personas desde hace miles de años. Por algo será, ¿no? Claro, claro. Y hay que llegar a esa Hay que llegar a Finisterre y fíjate, y, y en finisterra una playa que se llama Mar de Afuera. Mar de Afuera o el mar del más allá. El nombre ya lo dice todo, ¿no? ¿Y si se puede dar un salto a San Andrés de Teixido, que no está en el Camino de Santiago? Está cerca, ¿no? Está, pero está muy cerca, es decir, eh, por supuesto. si Bueno, fíjate, de hecho, hay personas que no terminan el Camino en Finisterre, que lo terminan en San Andrés de Teixido, sí. y cada vez hay más peregrinos que terminan el Camino en San Andrés de Teixido, no en Finisterre. Fíjate ya, qué curioso. Miguel, gracias por haber estado con nosotros Tenemos que hacer un punto y aparte Y seguiremos hablando de, del libro De este trabajo que habéis hecho eh, La tumba del último druida Contando que a lo mejor no está el apóstol Santiago Enterrado en Santiago de Compostela Sino que es perisiriano uh -huh. Gracias, te sigo leyendo Y te seguimos uh -huh. esperando en el espacio en blanco Hasta cuando queráis hasta ¿Se puede escribir? ¿Se te puede buscar en algún sitio? Sí, eh, doy un correo electrónico Dale. Es eh, miguelpedrero.hotmail.com Gracias por haber estado con nosotros. Si te quiere, se te ve pronto por aquí, ¿vale? Pues muy bien, aquí estaremos. Un abrazo. Bien. ¿Qué os parece Jerusalén? Dios no quiere hablarme. Ni siquiera en el monte. Donde murió Cristo. No me ampara la gracia de Dios. No es lo que he oído. Eso no importa. Parece que he perdido la fe. Yo no doy crédito a la fe. En nombre de ella he visto a miles de fanáticos de todas las confesiones cometer atrocidades. La santidad está en los buenos actos. En el valor de proteger a aquellos que no pueden defenderse. Y la bondad. El deseo de Dios está aquí y allí. Es lo que decidáis hacer cada día, lo que os hará un buen hombre. ¿O no? Venid. 20, y veinte, doce y veinte Seguimos adelante. El teléfono, por si queréis intervenir, hay cinco libros de estos libros que hemos estado hablando para repartir entre la gente que quiera participar con nosotros. Novecientos, ciento treinta y siete, ciento treinta y siete. Y dentro de poco va a haber un congreso en el que vienen algunos personajes que hablan de historias de contactados. Esa es la información. Seguramente estaremos ahí. Os lo veremos contar esta noche. las informaciones al programa de las muchas que recibimos que hablaban de una especie de congreso que se iba a hacer hablando de extraterrestres? La verdad es que al principio no le hicimos mucho caso, pero luego dando unas cuantas vueltas decidimos ponernos en contacto con Esther Pertegal. Buenas noches, Esther. Hola, buenas noches, ¿qué ¿Cómo, tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Como es aquí lo contamos todo, ¿eh? <risa> sí, ya al lo veo. Al principio <risa> no son muy raros, dijimos qué cosa tan rara, qué gente tan rara, quiénes son estos... Después le hemos dado unas cuantas vueltas y te lo pregunto. Primero, hay que dar la noticia de que en Madrid se va a hacer un congreso de este tipo, ¿no? ¿Cómo, cómo lo llamáis? Se llama Congreso Internacional sobre Presencia Extraterrestre. Ya, ¿tú crees en los extraterrestres? Pues sí, no es que crea o no crea, es un hecho que doy por, por constatado, por no, no no me entra la menor duda de, de, de su existencia. ¿Has tenido alguna experiencia, alguna visión, alguna...? Pues cercana, más es de, bueno, pues yo creo que como la mayoría de la gente que, que nos estará escuchando pues de ver cosas extrañas que no, no tienen mucha explicación y que la única cosa que puedes eh, dar de explicación es que sea algo, pues es un objeto diferente a lo que ya estás acostumbrada. Pero sí que cerca de mi familia, mi hermana concretamente, eh, sí además sobre sobre el suelo. O sea, no volando ni imaginándote que es una cosa rara, sino una presencia bastante real. ¿Aterrizado? sí, sí. sí y sí, además en Madrid, ¿eh? ¿Sí? Sí, además con una edad que ya no lo, ya no te lo imaginas, ya no eres una niña ¿Sí? Sí Qué curioso Y sin embargo, detrás de toda esa historia del Congreso, eh, hay como algo, no sé si mágico, ¿cómo llamarlo? ¿Cómo surge el, el asunto? Hombre, este Congreso sí es verdad que surge de una forma especial porque está promovido por Angie Bodán, que es una de nuestras autoras con la que trabajamos Explícanos quién es ese, esa persona Pues Angie Bedón es una persona que lleva dentro de, del mundo espiritual y de, del desarrollo de la conciencia muchísimos años, lleva editado muchos libros, y bueno, pues ella tiene experiencias fuera del, del cuerpo y, pre, y contacto con los extraterrestres desde hace mucho tiempo, tiene un libro... Espera, ¿sabes qué decir? Eso es un poco... aquí estamos locos, pero ya decirlo así abiertamente... Con claro, seres extraterrestres y tienen contacto sí. con seres extraterrestres sí. y te quedas tan tranquila. Y me quedo tan tranquila, sí. Ya. Explica, tienes que explicarlo un poco por lo menos. Sí, sí. Si eres una persona seria, me refiero a Ana ¿no? Sí, sí, por supuesto no mm. Es lo que te comentaba Que es algo que ella lleva en esto muchísimos años eh, Escribiendo muchos libros en, relacionados con este tema Y bueno, concretamente uno Pues es un libro que se llama Alianza Y, y, y habla de todos estos temas Con muchísima claridad mm. Y bueno, ella fue la que realmente nos, nos dijo Mira, hay que hacer esto, ¿no? hay que, Hay que hacer un congreso de este tipo Además tiene que ser en Madrid Y bueno, pues un poco por esa, eso que ella nos dijo, pues dijimos, vale, pues pues lo, lo organizamos. Vosotros no tenéis experiencia en organizar ese tipo de eventos, ¿no? No, para nada, Miguel, para nada. Y estáis viviendo un lío tremendo, ¿no? Pues bueno, es un lío, pero es un lío muy interesante, porque ya. porque la verdad es que estamos aprendiendo mucho, estamos conociendo gente muy interesante, eh, es como si abres una, una puerta, porque no es una ventana, es una puerta nueva a, a conocer un montón de cosas que antes no, no llegabas a ella, uh -huh. y nos alegramos. Aunque sea mucho trabajo, mucho esfuerzo Pero nos alegramos mucho de estar organizando este congreso Ya, yo me también que lo vayáis a hacer Va a ser, vamos a dar fechas, ¿días? Días uh -huh. del 26 y 27 de junio 26 y 27, es decir, que queda casi un mes de Un mesecito, sí Vale, lugar? Va a ser en Madrid, en el Hotel Auditorium ¿Madrid, Hotel Auditorium? ¿Qué eso? ¿Está en la calle Alcalá? Eh, no, está en avenida de Aragón, 400 Sigue sí, llevándose sí, la calle Alcalá, ¿no? Eh, ¿Cómo? Sigue llamándose Calle Alcalá Ah, pues yo te digo la dirección digo es que, que yo, viene Yo vivo por allí, es mi barrio ah, y vale, por eso vale. lo conozco vale, pues ahí... eh, antigua, antigua Avenida Aragón, Calle Alcalá, 400 uh -huh. Y ahí va a ser la cita eh, 26 y 27 Y ahora cuéntame, brevemente, que vamos a tener tiempo de ir hablando Incluso vamos a tener en el programa alguno de los invitados Y yo quiero hablar con Angie Bote Angie vale Dan. Quiero tenerla en el programa para que nos cuente cosas Y la dices que nos puede mirar el aura si quiere Ah, pues muy bien, ¿vale? sí, sí. la ve muy bien ¿eh? Vale, pues díselo <risa> eh, Dinos qué gente va a estar Pues mira, aparte de Angie Bodan va a estar este Human eh, Este viene de, desde Canadá Va a estar Luis Fernando Mostajo eh, Patricio McTee, Mauricio Cavallo Robert Dean, Isabel de la Fuente Janet Ossebor mmm, Rafael López Herrero y Patricia Cori Ya Hay eh, gente que llega a diferentes partes del planeta para hablar de temas, por ejemplo, como los círculos de las cosechas, preparación para el contacto, sí. fundamentos científicos de nuestro pasado extraterrestre, sí. eh, espera, al encuentro de los cráneos y cristal, este me interesa mucho, de la leyenda maya, la conexión con los seres intraterrenos, a las fuentes del tiempo, contactos con los pueblos de las estrellas, eh, preguntas, ¿son gente seria de verdad? Porque suena un poco... Pues sí, lo que pasa que, mira, eh, yo creo que, que siempre tenemos un poco la, la idea, que es normal, por otro lado, de que la gente seria es aquella la que conoces, eh, que sé, que suena y que, que todo el mundo la conoce, ¿no? Que nombras a una persona y se conoce. Pero hay muchísima gente muy seria, muy muy profunda, que lleva un trabajo a sus espaldas largo y, y serio, que no es tan conocida así a nuestros oídos, pero que, que están ahí, que son personas muy, muy serias. Parte de ellos dicen que van a venir a nuestro país 26 y 27 de junio en el Hotel Auditorium, es la cita, uh -huh. eh, hay muchos para mucha gente... Pues eh, sí, sí. <risa> ya hay gente apuntada, ya hay gente apuntada de, de, de Francia, de Italia, de Canadá, de España, por supuesto, ya hay gente también apuntada. Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que estamos contentos por la respuesta. Vale, en un momento vamos a dar eh, forma de contacto, ¿te parece? Uh -huh. A nuestros estudiantes les decimos que tome lápiz y papel para si quieren estar con nosotros y a lo mejor el espacio en blanco está ahí. Evidentemente va a estar entrevistando a alguno de estos personajes y a lo mejor hay sorpresas. Uh -huh. Un segundito y damos los datos. Muy bien. que estén interesados primero que sea den empresa porque aunque hay plazas eh, están volando eh, viene gente de muchos gente asistente al congreso de fuera qué curioso es esto ¿verdad? sí Esther. hombre ¿sabes qué pasa? que que hay, eh por ejemplo Anglodad mueve un montón de gente en, en Francia y en Italia. Ah. Patricia Cori pues es de origen americano también allí es muy conocida. En México es muy muy muy conocida. Uh -huh. eh, entonces la, estas personas ya en, en distintos países mueven un montón de yeah. un montón de cosas. ¿Y por qué será nuestro país? ¿Por qué será Madrid, si curioso? Pues mira, sí es curioso, además que me lo que me lo digas así porque porque han cuando nos lo propuso nos quedamos un poco así sorprendidos porque podía haber sido Francia o Italia uh -huh. que de verdad que tienen una cantidad de seguidores muy grandes no electores de ella sí. y sin embargo dijo no es que tiene que ser en Madrid ya eh, decimos así a... directamente que no lo dijo ¿eh? decimos hace tiempo que va a dar muchas sorpresas a este asunto forma de ponerse en contacto con Esther pues mira forma tienen a través del, de, de mail ¿Sí? es info arroba info este contact terminado en conferencia ¿Sí? puntocom conference.com. Hay una página web también. Sí, eh www. etecontactconference.com. Sí. etecontactconference.com. Sí. Et Perfecto, ya un he vistocito y veréis la gente que viene. Eh, este, gracias, vamos a seguir el tema poco a poco y vamos a tratar de entrar en contacto con las personas que vienen y con los extraterrestres. Eh, un fuerte abrazo, te veo prontito, ¿vale? Igualmente. Y ten cuidado por las noches cuando salgas por ahí. <risa> vale. Nos vemos pronto. <risa> Chao. Hasta ahora.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 Vende Felipe, ha tomado los mandos de nuestro sonido Y esta música le gusta seguro eh, 13 y 29, 12 y 29 las Islas Canarias eh, Descubrimos e intentamos descubrir Muchos misterios en Egipto Gracias a Ibrahim Soliman que ha venido desde el Cairo ¿Estás aquí otra vez Ibrahim? Sí hombre, gracias a Dios Gracias a Dios, siempre, gracias a Dios eh, ¿Dices que el próximo Tierra Santa? Eh, sí, hombre, está, estamos intentándolo A ver si no, este, eh, a un desde, desde Jerusalén, ¿verdad? Sí, tiene que ser Yo creo que que, que, que puede dar Muy buena impresión Y puede sí. tener cosas muy interesantes Lo que pasa es que hacer un programa Como hicimos desde las, no una pirámide, de cuatro pirámides Como hicimos en Egipto, fue tremendo Para superar eso, como tú decías Y las dificultades que hemos tenido, pero bueno, superadas Sí, algún ya día contaremos superadas? Algún día, no sé por qué no me quisiste Traducir cuando estábamos en saliendo de ese hotel lo que estaba pasando hombre, mejor que no hombre, cada sitio tiene lo bueno y lo malo pero sí, bueno, al y, fin y al cabo la que, no sé, como decíamos antes, el embajador que nos abría todas las puertas en Egipto que nos preparó permisos que nos introdujo consagiaguas en reuniones, etcétera, etcétera, y el último día estábamos a punto de salir del hotel y no nos quería traducir lo que estaba pasando que se siquiera, montó una increíble ¿qué? que yo siquiera sabía si iba a volver a casa si sí, estuvieron a punto de detenerle y casi le meten en la cárcel pero bueno, afortunadamente está aquí yo te lo agradezco, insisto Ibrahim, eh, seguiremos haciendo cosas eh, y sobre todo por si estáis votos organizándolos, será un placer vale. gracias, gracias. Gracias. 3 y 30, nos vamos Daniel Estudin está esperando se reúnen en estos días en Madrid el grupo Bilderberg la revista Yonser dice que tenía algunas de las respuestas nosotros también tenemos respuestas aquí vamos los datos Dentro de pocos días se va a realizar una nueva reunión de uno de los grupos más influyentes de nuestro mundo Será entre los días 3 y 6 de junio y se celebrará en España, concretamente en Sitges, Barcelona Ya os hemos hablado de ello pero deseamos aportaros más informaciones sobre el grupo Bildelberg Para ello hemos invitado a nuestro programa a un escritor e investigador que se ha dedicado a estudiarlos en los últimos años. Se trata de Daniel stolin Daniel Stulin es un escritor canadiense de origen ruso. Residente en España desde hace nueve años. Es hijo de un oficial de la KGB soviética. Durante muchos años... ...se ha dedicado a estudiar al Grupo Bilderberg... ...publicando muchos trabajos... ...sobre sus orígenes y finalidades. Para sustentar sus hipótesis... ...consultó innumerables fuentes... ...y tuvo la colaboración de los compañeros... ...de su padre de la KGB... ...y los hijos de estos. Su propósito... ...documentar la historia del Club Bilderberg. Parte de ese trabajo... Nos lo contará esta noche, en los próximos minutos. Seguís pidiendo que os demos más datos, más informaciones acerca del Club Bilderberg... Y tenemos quizá una de las personas que más sabe del asunto, Daniel Stulin. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, ¿qué tal estás? Muy bien, y tú gracias por estar en el programa. Un placer que estés Así. de nuevo. Eh, Daniel, ¿por qué te interesaste tú por esto del de Club Bilderberg? ¿Y de dónde eres a todo esto? Te lo pregunté otra pues, vez que estuviste en el una cosa, Después de tantos años de investigar a esa gente ya no me interesa tanto porque creo que ya he descubierto todo lo que hay por descubrir de ellos de sus antepasados y ahora habría que <risas> in intentar otras cosas porque de hecho, mira, entre tú y yo Bilderberg ya se ha convertido en una palabra de moda y cuando cosas se convierten de moda me pongo nervioso es decir, ya no son malos, ya son buenos sí, ¿no? entonces, entonces, bueno con los medios de comunicación españoles lo empiezo a poner todos al mismo tiempo en la portada de sus revistas Y poniendo las fotos de la reina y las fotos de los asistentes Digo, uy, algo ha pasado, no sé si gracias a mí, a mis libros, a mis investigaciones O simplemente porque es un tema popular del momento En parte tú has tenido la culpa, sí Totalmente soy culpable <risa> Escúchame, ¿por qué se interés al principio? ¿Por qué te, te dedicaste a investigar el Club Bilderberg? Mira, en uh, el año 1992, um, un amigo de mi abuelo, que era coronel de la Caja B, me estaba contando en una comida, uh, uno de esos tipos ya, rusos, pero típicamente rusos, grandes, grandotos, con barba, que comían les la pedía en el restaurante dos primeros de dos segundos, sin tapujos, mm. y la comía todo, lo metía todo en la boca, y mientras Chuletón de Ávila, y Chuletón de Ávila, me estaba contando sobre una sociedad secreta que se llamaba Builder Algo, que me alemán o chino mm. y que esa gente supuestamente controlaba el mundo, como cualquier persona normal, que yo pensaba yo era normal, yo pensaba, este está mal de cabeza, porque obviamente el que controla el país es el presidente del gobierno, tienes el Congreso, tienes la parte jurídica, y obviamente ninguna sociedad secreta puede controlar absolutamente nada. Me estaba contando en esa comida un acontecimiento que básicamente cambió mi forma de entender el mundo, me decía que en 1995, es decir, tres años por delante, habrá una... Uh, un referéndum en Quebec. Es una provincia francófona a uh, donde los francófonos canadienses se separarán del resto de Canadá y lo que van a hacer es crear una América del Norte con uh, el resto de Canadá, Anglófora y los Estados Unidos. Y yo pensé, pues ¿es esa está mal mala cabeza. Y luego vino en 1995, y justo lo que él estaba prediciendo, o sea, te estoy hablando tres años más tarde, paso a paso estaba sucediendo. Los uh, nacionalistas de Quebec estaban haciendo los ruidos justos, los medios de comunicación, y estaban animando toda esta batalla campal entre las dos partes de Canadá y básicamente lo que estaba pasando es lo que está pasando ahora mismo en, en España entre Cataluña y el resto de España donde los catalanes se sí, sientan diferentes dicen que son una nación y el resto de España lo toman muy muy a pecho lo mismo estaba pasando en Canadá donde los cubecuados decían nos vamos y el resto de Canadá decía que te vas y no vengas más en ese sentido ya te puedo decir que en Canadá entre 96 y 98 des después de haber descubierto el plan macabre del club Bilderberg de separar que era de dos países entonces empecé a investigar e indagar en los hechos encontré tres años más tarde que fíjate Todos los partidos políticos en el país, desde los liberales, liberales hasta demócratas, uh, hasta extremistas, nacionalistas, partidos locales y regionales uh, de oeste y este, los top 2-3 líderes de cada uno de estos partidos, fíjate lo que te estoy diciendo, de alguna forma estaban vinculados con Corporación Rockefeller. Y una vez me di cuenta de esto, pensé, pues, este chico, este señor, obviamente llevaba razón porque los presidentes y los... Uh, a primer ministro no gobiernos, sino poderes fácticos que están muy por detrás, los poderes hombres, y no tras la cortina, los señores de las sombras, y manejan los hilos del poder, y te voy decir lo mismo en España, aunque yo no lo he indagado porque simplemente no tengo tiempo, pero si lo empezar a hacer, te puedo decir, te, te lo juro, que absolutamente todos los dos, tres, dos, tres, de todos los partidos políticos en españa desde izquierda republicana como si fuera partido de cubdecoa en canadá hasta los uh, uh, liberales conservadores a uh, uh, los uh, socialistas encontraremos de alguna forma de vincular todos ellos a algunos de los miembros del club de porque en ese sentido porque lo que estoy viendo en españa es esa uh, vu a todo lo que ya ha visto vivid en canadá hace 15 años Daniel, ¿tú eres de origen ruso? soy ruso, ruso puro, ruso blanco. Mi sí, bisabuelo ruso. formaba parte, no blanco por por color, obviamente, sí. sino blanco en el sentido de rusos blancos por las creencias políticas. Mi bisabuelo formaba parte de, de, de, del gobierno provisional en Rusia con Kerensky, Milkov, el padre de Vladimir Nabokov. Estamos hablando de de lo que en ruso se llama cadets, ¿No? Sí. Dos constitucionalistas, dos demócratas, demócratas constitucionalistas, eh, que vinieron justo después del zar y antes de los de los rojos. Uh -huh tenemos 300 años de historia en Rusia, aunque también es cierto yo personalmente nací en soviética porque después de la Segunda Guerra Mundial poco quedaba del país salvo las repúblicas bálticas que eran básicamente a, a formar parte de la, del ejército nazi ya eh, estaba sería con ese general, ese personaje que te adelantó el futuro de lo que iba a ocurrir en Canadá y te diste cuenta que algo pasaba. Empezaste a investigar. Eh, Sigues haciéndolo todavía y he escuchado algunos comentarios con respecto a, a, a esta crisis que estamos viviendo. ¿Qué pues... está ocurriendo con esta crisis? ¿Es una crisis provocada por grupos de presión, por sociedades secretas? Pues mira, buena pregunta porque, fíjate, una de las cosas, uno de las temas de conversación principales acerca de mi nuevo libro, Conspiración Octopus, Yo lo empecé a escribir en febrero del año 2006 Hace cuatro años Y primero lo que hago yo cualquier pintor Es, es pintar el telón del fondo Que en este caso en mi libro es el desplome financiero mundial Y tú lo estás leyendo el libro Sobre todos los capítulos que empecé Como capítulo 23 donde estoy hablando ¿no? De este desplome financiero mundial Y pues, por ejemplo Isabel Gemel Otro día en un programa suyo Me pregunto pregunta me dice, ¿Pero tú cómo sabías de eso? Luego me mira me dice Estudien, te das miedo ¿Sabes? Pero eh, es bastante fácil de explicar, si entiendes cómo funcionan las uh, sociedades secretas. Ten en cuenta que estamos viviendo en un planeta Tierra que tiene recursos naturales finitos y limitados. Y gente como David Rockefeller, compañía, y cuando hablo de Rockefeller, es una metáfora de mal, simplemente, gente poderosa que quieren controlar a nosotros. Obviamente no tiene ninguna intención de compartir estos recursos naturales con nosotros, porque a nosotros, a ti, a mí, a nosotros, nos consideran la masa sucia, aunque yo me lavo todos los días, me imagino que tú también, porque sí, sí. yo soy muy limpio. Pero seguimos siendo la masa sucia desde hace siglos, aunque yo soy ruso blanco, la, digamos la aristocracia rusa de la, de la época del, de los pares. Pero aún así no somos la, los elegidos, la aristocracia suya. En ese sentido, uh, viviendo en un sitio como Planeta Tierra y Recursos Naturales, para asegurarse la supervivencia de su especie, necesitan destrozar la nuestra, y para hacerlo están a propósito destrozando la economía mundial, y tampoco es una cosa, y estoy diciendo que es difícil de comprobar fíjate, Club de Roma es digamos el brazo de la política exterior del Club de Bilderberg, estaban en 1973 han sacado un informe que se llama Límites de Crecimiento, y en ese sentido abogaban por crecimiento cero y, y cero progreso ah... Uh, Consejo de Administraciones Exteriores, que su grupo hermano a Bilderberg en Estados Unidos, a crear un proyecto que se llama Proyecto 1980, donde estaban hablando de destrucción organizada de la economía mundial. En los años 90, Club Bilderberg sacó un informe suyo donde estaban hablando de extracción de la demanda mediante destruir la economía mundial. Pero, ojo, esto no quiere decir, si el está pensando, pero esto no significa que Rockefeller también de bajo puente in absoluto si pensamos eh, atrás a la <coughs> a la Gran Depresión que al final no era Gran Depresión ni Depresión de nada era simplemente transferencia de la riqueza verás dinero no es agua no se evapora mm. si tú ya perdemos nuestros bienes nuestro dinero nuestros ahorros nuestro patrimonio por muy pequeño que sea alguien vendrá por detrás lo compraría por centavos y está más que demostrado que estos alguien son Bank of America y los Lobs, a Contes, uh, uh, uh, los Rockefeller, los Chase. En ese sentido, básicamente se quedaron con todo nuestro. Espera, espera, estás espera. Est Estabas diciendo que le interesaba crear esta historia para que bajaran, eso, nos arruináramos y ellos pudieran comprar barato todas nuestras porque si nosotros no tenemos dinero no compramos, no gastamos, no viajamos y cualquier cosa que se hace se hace se hace con energía barata y si estamos hablando del fin de edad del petróleo aunque el petróleo al final no pinta nada porque es la energía nuclear que queremos utilizar para avanzarnos en el espacio sí. o sea, si estamos hablando de del fin del petróleo obviamente estos recursos naturales quieren salvaguardar para ellos y fíjate el tema de Grecia han destrozado un país soberano Y han dicho a un país soberano los poderes fácticos que no tienen a con Grecias como Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Lero Federal Americana, lo que ellos tienen que hacer en su país. Pero si lo miras lo que han hecho es absolutamente ilegal, es decir, los 750 mil millones de euros que han dado, la, la, los fondos de emergencia violan la cláusula del Tratado de Maastricht de 1992. Aquel acuerdo tenía como objetivo asegurarse que euro, por ejemplo, sería tan fuerte como Deutsche Mark, esto es lo que vendieron a los alemanes. A través de esto, tenemos a euro comprando bonos basura de Grecia, y entonces dices, ¿y esto para qué lo están haciendo? Claro, muchos, sobre todo después de mis comentarios de los medios de comunicación, que España debería de salir de euro, que la han recogido todos los medios de comunicación, incluso grupo Prisa, están diciendo pero esto es absurdo porque sin euro no hay Europa y esto es una mentira como un catedral. Si se falla euro no significa que Europa está muerto, todo lo contrario. Deberíamos de pensar en la Europa de las uh, uh, patrias, ¿no? en el sentido de De Gaulle y Adelor en vez de burocracia, burócratas de Bruselas no elegidas por nadie dirigiendo el destino de Europa ya, vamos por parte, ven un poquito de agua porque es tremenda la como te lanzas a contar historias descansa un poquito, ¿vale? vale. y déjame a mí recomponer un poco toda la historia eh, poderes fácticos que para ti son, bueno, el grupo Bilderberg eh, que les gusta controlar uh, a esa masa sucia que somos nosotros, aunque nos duchemos que mueven economías como la de eh, la, la de Grecia y que hacen que las cosas funcionen según ellos quieren así, ese sería un poco el resumen pero todo esto tiene un objetivo común es decir no, claro, no, hacia, no, hacia, no... ¿hacia dónde van? ¿qué quieren? ¿qué pretenden? ¿qué pues... pretenden? el, el plano no es de creación, mucha gente está hablando de crear gobierno mundial único con el ojo que ve todo, yo veo muchos estos conspiranoicos, ¿no? Uh -huh. yo sé cómo, por qué, o ves, es una cosa de esas cosas, que podemos hacer un skit en televisión, todos los conspiranoicos que conozco, me vienen a mí me empiezan a hablar de gobierno mundial y todos de ellos tienen un dólar o sea, un, un dólar americano en la mano, en el bolsillo y empiezan a enseñar el, el ¿cómo se llama? La, la pirámide con el con el ojo sí, un es sí. sí. una cosa absolutamente de absurdo, si tú una persona que te acerca y saca un dólar, ¿pero de dónde ha sacado esta persona el dólar americano? ¿Sabes? Entonces no se trata del concepto de gobierno mundial, sino más bien de empresa mundial SA. Es el concepto de las porque es una reunión que representa o personas, ¿no? Que, se unen, que representa una cierta ideología y esta ideología no es de gobierno mundial sino de empresa mundial S.A. es decir, poderes fácticos financieros que son mucho más poderosos o muchísimo más poderosos que cualquier gobierno de la tierra y en ese sentido el ejemplo de Grecia es un ejemplo magnífico porque tú tienes poderes fácticos no elegidos por nadie diciendo a Grecia un país supuestamente soberano lo que tiene que hacer en su país en esta gira te han bajado el nivel de la vida en 30%, medidas draconianas, sin hablar de destruir la poca industria que todavía quedaba en el país. Ya. Yeah. Eh, seguimos adelante. Eh, decías eso lo del salir del euro, quizás fuera una solución que España abandonara el euro, como dice, está pensando incluso Alemania salir del euro para seguir con su propia moneda. Pues sabe lo que pasa? Que es otra vez uh, cualquier que te está diciendo que salir de euro es una ruina para Europa simplemente es una persona ignorante que no entiende la filosofía ni la economía mundial o es uno de ellos de esas canallas que trabajan para intereses de sociedades secretas que no tienen los intereses de su pueblo en cuenta. En ese sentido, España debería de seguir el ejemplo de Roosevelt o de Alexandra Hamilton salir de euro en el sentido crear Banco Nacional con tipos de préstamos de intereses muy bajos para impulsar el crecimiento de la industria pesada infraestructura del país levantar al país dar de comer de trabajo a la gente enseñar a los jóvenes a la generación que viene por detrás en vez de los botellones enseñarles lo que significa trabajar porque fíjate España como país primero no tiene recursos naturales segundo no tiene a industria pesada no tiene industria lejera y tampoco tiene gente calificada para hacer nada Entonces, ¿cómo va a salir de esa crisis? Yeah. Porque todo lo que está proponiendo Zapatero y todo lo que está proponiendo Hoy, y al final es lo mismo, son soluciones absurdas que no tienen ningún sentido. Y en un país civilizado del primer mundo del gobierno preocupa por los ciudadanos, tú nunca podrías recortar los gastos públicos, todo lo contrario, impulsar el crecimiento bajo gastar a través de un banco nacional presta tipos de intereses a nivel muy muy bajo y es la única solución desafortunadamente tenemos en país donde el gobierno no nos representa estamos solos antes la crisis nos han abandonado y mejor que nos enteramos de eso te invitamos a entrar en un mundo único espacio en blanco mucho más de lo que puedas imaginar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 Los Club Bilderberg tiene que ver con los Illuminati, con masones, con todo eso ¿Tú qué piensas? ¿Tú que los conoces y los has investigado? Uh, mira, los Illuminati son los Illuminati los, uh, De hecho existen, uh, y, uh, un amigo mío había escrito un libro maravilloso que se llama Los Illuminati uh, mm. Él pasó 10 años investigando los archivos segredos de Bavaria Y de hecho había encontrado una carta maravillosa Que permitía a un grupo de americanos crear un sucursal, digamos, en los Estados Unidos Y lo llamaron Skull and Bones es decir, gente como George Bush y John Kerry pertenecen a una división de los sublimatí en Estados Unidos, es un hecho histórico. Ahora, Bilderberg no son Illuminati, no es uh, conspiración judía-mazónica, uh, son, vamos a ver, la, la, el, el concepto de Bilderberg, uh, fundaron a través de sinarquistas franceses, que al final es un culto masónico, esotérico, a martinista y uh, el movimiento anarquista se fundó como la contraataque o la respuesta de los oligarcas contra los principios sobre que estaban construidos los Estados Unidos como el país son los hechos históricos de hecho lo que hoy se llama Club Bilderberg hace 800 años también existía y encontré pruebas de eso ...investigando dos años y medio en la Biblioteca Nacional de Florencia... ...y lo que hoy se llama Club Bilderberg en 1204... ...se llamaba la nobleza negra de Venecia... ...por ejemplo, la reina de uh, Inglaterra, Isabel II... <coughs> es 50% veneciana y 50% alemana, porque sus antepasados son casa de Alberto Azol, que es lo mismo que el marqués de este de Venecia, y también otra parte alemana viene de Dachida Lundberg, que desde el siglo XII están las manos de los uh, venecianos. En ese sentido, una historia también es una cosa interesante. Desafortunadamente, muchísima gente utiliza las herramientas demasiado fáciles, ¿no? como Google, por ejemplo, para buscar cosas y a ciertas cosas que nunca puedes encontrar en ningún buscador sin ir a las puentes primarias de es lo que he hecho yo en mi libro que acabo de salir de los Estados Unidos se llama Shadow Masters para investigar toda la trama de Víctor Boot. me fui a Tailandia y pasé ahí seis meses viviendo investigando y entrevistando casi a diario Víctor Boot, que está en la cárcel de Bangkok mm, nos contaste lo que estuviste en el programa pues, eh, no tiene nada que ver entonces con nuestros grupos eh... Es una gran multinacional, es una S, como dices, que lo que pretende es poder, ganar dinero. Uh, más que ganar dinero, otra vez, el, el objetivo es más bien ideológico, en el de, lo que quieren hacer es destrozar Estados-naciones. Mm. Uh, es decir, fíjate, um, el primer Estado-nación uh, se nace en Francia con Luis XI, y también en, uh, en Inglaterra con Enrique VII, a base de una cosa que sucedió, y 1439 y 1440 que era el Council of Concilio de Florencia que era una unión temporal entre las partes orientales y occidentales de la iglesia, donde personajes tan sumamente importantes como el futuro Papa Pío II, o el, para mí la persona más importante de los últimos mil años, Cardenal Nicolás de Cusá, el, el, el, el, el, el, el, el profesor espiritual e ideológico de Leonardo de Vinci, y el, el, el, el Padre Isidoro, representado de la iglesia ortodoxa griega, uh -huh temporalmente unieron las partes de la iglesia en uno, y dado las circunstancias sobre todo después del desplome financiero de 1345 la burbuja más grande de la historia hasta que vino esta, que estamos viviendo ahora pues teníamos nuestro Estado naciones Y estos Estados-naciones nos han dado todo lo que tenemos hoy en la historia más importante, es decir, a Constitución, ley natural, la forma de entender la relación entre Dios y hombre. Y la parte más importante de todos es bienestar social que está escrito tal y como está en el preámbulo de la Constitución Americana. Y esto, digamos, ya es el concepto mucho más intelectual, porque la pregunta es, ¿qué, es, uh, qué significa ser inmortal?, ¿Cuál es la relación entre el gobierno y los ciudadanos, y nosotros, y las siguientes generaciones? El objetivo de todos nosotros debería de ser de, de asegurarse la supervivencia de la raza humana. Y esto solo se consigue a través de desarrollo y progreso. Y por eso toda esa gente, los Bilderbergers, los Consejos de Relaciones de Exteriores, Comisión Territorial, las Call and Bones, todos esos organismos sociales secretas Uh, oh, think tanks, fundaciones todos trabajan de forma conjunta para destrozar el conocimiento del hombre destrozar el estado de bienestar, el destrozar el progreso el desarrollo y devolveros al mundo este preindustrial donde tú y yo trabajamos la tierra nuestros hijos e hijos de nuestros hijos trabajaban la tierra para un por cien de los más poderosos del mundo pero fíjate, ¿qué pasaría de aquí a mil años? ¿seguiríamos aquí en este planeta? seguramente que no Entonces, el objetivo debería de ser, ¿sabes?, colonizar el espacio para asegurarse la supervivencia de nuestra especie. Y esto es lo que se, significa, se llama el desarrollo. Y en ese sentido, los españoles, sobre todo el gobierno español que aboga por molinos de viento, obviamente están trabajando en contra de los intereses de la humanidad. Porque cualquier persona que está en contra del desarrollo de energía nuclear, nos podemos llamar Genocidas. curioso, algún día te querremos tener cara a cara para seguir contando cosas Daniel, eh, se va a reunir el grupo Bilderberg de nuevo en España este año el 2010 en Sitges, en Barcelona pues, pues efectivamente, son de las cosas que yo no entiendo muy bien, sabiendo que estoy aquí se reunió, vamos, como si estuviera reuniendo al, al lado de mi casa entonces en ese sentido sí, tenemos acceso a ellos y ojalá vengan muchísima gente para obviamente darles de conocer que no soy único, somos muchos y que no le vamos a hacerlo, por lo menos dejarles hacer lo que quieran hacer con nosotros a su antojo sino vamos a luchar hasta el último momento y hasta la última gota de sangre para asegurarse que el mundo es libre, no democrático, sino libre, en el sentido más puro de la palabra ¿Alguna solución a toda esta historia, a esa crisis que estamos viviendo? Sí, uh, tiene que leer mi nuevo libro Conspiración Octopus Donde hay todas las claves del mundo <risa> Lo haremos, lo haremos, lo haremos ¿Avanza alguna? Pues uh, mira, hay, las soluciones hay muchísimas Primero eso, salir de salir del euro uh, Deberíamos tener un gobierno que está dispuesto De hacerlo y ser valiente Desafortunadamente yo miro lo panorama políticas no tiene ni una persona, a lo mejor me equivoco Corrígeme si, no, si, si no llevo razón mm, No te puedo corregir, no Salir <risa> del euro eh, La crisis puede pasar Pues uh, mira, en uh, perdona que siga volviendo la novela, porque que, que es tan actual, Ajá. que mucha gente que lo están liendo, conspiración, todo lo que están diciendo, pero vamos a ver, esto parece que tú lo has hecho hace dos días, o sea, en la novela, este dinero que se pierde desde el principio, 223 mil billones de dólares, que se desaparecen unas cuentas paralelas secretas, que de hecho existen en el mundo real, Uh, se encuentra al final y se salva el mundo en el último instante como en todas las buenísimas películas de Hollywood mm. y todos felices se comemos perdices ahora si tú me preguntarías por el mundo nuestro actual nuestro. no costaría ni un solo duro no Por este mundo tal y como está, estamos viviendo el desplome sistémico financiero mundial El crack más grande, incluso más grande que el crack de 1345 Cuando se desplomaron los dos bancos principales de Bardi y Peruzzi Y obviamente trajo la plaga bobónica y todo lo que vino por detrás Lo que has dicho, bueno, es para volver a tenerte en el programa y seguir interrogándote Aunque me queda una pregunta ¿Tú no serás de los servicios, esos, es, eh, algún otro tipo de servicio extraño que quiere controlar este planeta y se está atacando al Bilderberg, que a lo mejor tratan de ayudarnos? Somos extraterrestres de otro planeta, hombres lagarto ¿Un reptiliano o algo así? ¿Qué <risa> <risa> <risa> quiere controlar el mundo? <risa> Cualquiera sabe. Un placer, como siempre. Si hay Si alguien que quiera conectar contigo, ¿dónde lo puede hacer? Danielestuling.com mira, el otro día en el programa Coast to Coast en Estados Unidos de radio sí. estaban escuchando 30 millones de personas sí. son 512 emisoras y entraron 470 mil personas en, uh, en mi página web se nos cayó la red pero la página ya funciona es Danielestuling.com en mi libro se llama Conspiración Octopus la, la, lo leeremos y te volveremos a traer al programa besos a esos niños chiquititos un fuerte abrazo Daniel se si te a quiere a también muchas gracias nos vemos pronto Chao. y a toda prisa nos vamos teníamos un sorteo, cinco premios cinco libros, la, la tumba del último de la vida que han sido para Blanca González Mayordomo de Guadalajara Laura Lobón Castro de Orense Carmela San Juan Jimeno de León Pedro Soto Reyes de Soria y Virgilio Suárez de Gran Canaria enhorabuena por no ser en contacto con nosotros para que nos deis la dirección y ver la forma para enviaros ese regalo gracias a todos por llamar por las atenciones por estar ahí pendientes habrá más concursos así que atentos volvemos en seis días habrá nuevos misterios nuevos argumentos nuevos viajes aquí en este espacio en blanco de hoy las gracias a todos por la escucha los saludos si nos escucháis desde el podcast eh, seguir en la sintonía de Radio Nacional feliz semana disfrutar de la primavera y de esta luna llena que tenemos encima y hasta las 4 os dejamos con un poco de nuestra mejor música. Cuidaros, ha sido un placer.